Libro del profeta Ezequiel, capítulo XXI La espada afilada de Jehová, versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra j e r u s a l é n y derrama palabra sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, Así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti, Y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, g i m e con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, Por una noticia, que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre profetiza y di. Así ha dicho Jehová el Señor. Di la espada, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la d i o a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada. Y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre. Porque ésta será sobre mi pueblo. Será Elia sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. h e r e pues, tu muslo. Porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová e l Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye, y los estragos se multipliquen, en todas las puertas de Helios he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, y e r e a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira, Yo Jehová he hablado. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada. A Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra j e r u s a l é n la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre j e r u s a l é n Para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar b a l l a d o s y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones, y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, Así es dicho Jehová el Señor. d e p o n la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Y yo se lo entregaré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di. Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, La espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplendor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿La volveré a su vaina? En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. Y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti. Y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego. Se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado.